...de gobierno parece ser que ha consensuado, según palabras del teniente alcalde del ayuntamiento... ...con el resto de los grupos para ubicar las chosnas en fiestas. Bueno, en principio decir que es mentira, o sea, el señor Vitorica vuelve a mentir... ...esto no está consensuado con los grupos políticos, de hecho se demostró la semana pasada... ...que tuvimos una comisión, que fue la, la primera vez que se llevó este asunto a una comisión informativa... Eh, no nos permitió votar a los grupos políticos porque nos dejó que ya estaba decidido que lo había decidido él y que este asunto no se votaba eh, con lo cual los demás grupos políticos pues eh, mostramos nuestro enfado al respecto eh, sobre todo tengo que decirlo por mi parte y, y los otros grupos políticos pues también mostraron su, su enfado porque no se pudiera votar y ya estuviera decidido Eh, ...y dijeron que no estaban muy de acuerdo... Ni en, ...ni en la forma ni en el fondo... ...con lo cual, eso que dice Vitorica... ...que se ha consensuado y reitera... ...en distintos medios de comunicación... ...con los demás grupos políticos... ...es totalmente mentira, vuelve a mentir... ...y una vez más pues se demuestra el talante... ...que tiene este señor para gobernar ¿no?... <risa> ...en este mismo... ...para dar una muestra de, de cómo se gobierna aquí ¿no?... En, este mismo, ...en esta misma comisión... ...se trató un tema importantísimo que son las ayudas de, al plan foral, que son alrededor de 3 millones de euros para toda la legislatura. Por supuesto, son las obras de infraestructura más importantes de toda esta legislatura y tampoco se nos permitió votar ni decidir qué obras queríamos para Murrio. Lo decidió el equipo de gobierno y se nos llevó a esta comisión sin tiempo para proponer otras obras, sin tiempo para modificar nada, con los presupuestos y los proyectos ya redactados sin consultar para nada ningún grupo político y, y sin tiempo para, pues eso, para, para proponer nosotros nada, ¿no? Se les tiene la boca de participación de Ciudadana, de que, van bueno, a les interesa la opinión de todos los vecinos, de participación, de un plan de gestión para que la gente opine, y luego no nos da la información ni siquiera los grupos políticos, ¿no? Esta es una forma de, de gobernar que tienen. Sí. <risa> Sí, parece cuido el primer partido de la oposición parece que estaba no estaba muy de no sé si no muy de acuerdo o que opinaba como usted que no se les había pedido eh, opinión en todo caso eh, usted que qué, qué haría ¿Dónde colocaría que qué lugar eh, eh, propondría para que se ubiquen este tipo de, de actividad durante las siestas que sabemos que a algunos vecinos les toca pues eh, bueno pues por decirlo de alguna manera aguantar el, el, el ruido esos días no Claro, el, el problema está en que se ha, se ha quitado la ubicación hasta este año, donde estaban todos los años las chondas, por el problema que había de ruidos y molestias con los vecinos. ¿no? Entonces, se, se comentó que se iba a estudiar una, una, otra nueva ubicación. Este asunto se trató, pero de otra forma, en, el, en la comisión de presupuestos. En aquella comisión quedamos en, en sí, en... en Crear una partida de 50.000 euros para este espacio, pero con el compromiso del equipo de gobierno de, entre todos los grupos, eh, buscar una ubicación a, a, este, a este espacio. ¿no? O sea, que todos quedamos de acuerdo en, en tener 50.000 euros, pero buscar una, una ubicación que, que estuviéramos de acuerdo todos, o, o al menos que se hiciera por mayoría. Este, ese compromiso pues no se ha respetado. Han hablado han hablado el equipo de gobierno con solamente con los de Chondagune... que me hace pues, también me sorprende no porque se si dicen que va a ser para también para el chayaguna para el mercatariaguna en fin tampoco han hablado ni con los comerciantes ni con los organizadores de la chaguna o del chacoíaguna simplemente han hablado con los del Chondagune... y lo han decidido ellos sin contar para nada con, con, con los demás grupos eh nosotros queríamos una comisión para mirar en un espacio donde no se, en principio, sobre todo, que no se molestara a los a los vecinos de Murgio, ¿no? No nos han dado la oportunidad de estudiar una ubicación, nos lo han puesto encima de la mesa y con una decisión tomada, con lo cual tampoco hemos podido ni siquiera estudiar posibles eh, ubicaciones, pero desde luego nosotros no íbamos a aceptar ninguna que supusiera unas molestias tan grandes para los vecinos y que de hecho ellos se están quejando en el ayuntamiento porque al final movemos ficha de un, de un espacio a otro pero con, con las molestias continúan en lugar de unos vecinos a otros pero así no se soluciona el problema uh -huh. sí, Ahora parece que la, la ubicación es en la calle vamos en la zona del GUC en el entorno de la calle Obispo Echeguren En una superficie de unos 700 metros cuadrados un, aproximadamente unos eh, 10 metros de anchura y que creo que era en recordar ¿no? de, de sí, está y muy próxima está muy próximo a las viviendas está muy próxima al book y sobre todo a los al, a los columpios y, y ...para los niños, la zona de, de niños pequeños... ...no nos parece que ese sea un espacio bueno... ...porque al final va a haber allí pues eh, cristales... Eh, ...suciedad... No, ...y a los, no es un, un espacio donde a, puedan estar los niños... ¿no? ...yo creo que en Amurrio estudiando un poco el, el asunto... ...tenemos muchos espacios para, para haber podido colocar eso... ...ese espacio, sin, sin tener que molestar a los vecinos... Ni, ni que durante todos esos festejos pues los niños no pueden estar en el parque infantil tampoco bueno y para concluir y volviendo de nuevo a las comisiones se quejan veo que se quejan ustedes desde la oposición eh, no es usted la única que se queja precisamente de, de cómo de cómo funcionan cuál sería la solución porque los claro, recordemos que ahora mismo el equipo de gobierno está en minoría en gobernando minoría en minoría mayoritaria pero minoría en muridio Sí, pero tiene una forma de gobernar que yo no la entiendo, desde luego están haciendo lo contrario de lo que dicen y para que los oyentes se, se den una idea de cuál es su forma de gobernar, el otro día en, en la comisión de, de urbanismo de ocho puntos que tenía, siete eran dar cuenta, o sea, eh, ellos deciden, lo hacen, lo preparan, no cuentan con nadie y luego eh, convocan las comisiones, pero para darnos cuenta de una decisión que ya han tomado o sea, sin consultar con ningún grupo. Es que es alucinante, o sea, no, no se nos permite participar, están están gastándose dinero en hacer planes de, de gestión, plan de, de convivencia, hay un montón de estudios por ahí que han dado a una 18.000, al otro querían dar 15.000, en fin, para recabar la opinión del pueblo sobre los distintos planes, distintos proyectos para Murrio, ...pero es que a nosotros se limitan a darnos cuenta de los de los temas que ellos deciden y, y, y es verdad que hay unas áreas que sí que cuentan con nosotros pero otras como es el área de urbanismo que yo creo que es fundamental para Murrio... pues funciona de esta manera de 8.7 es para darnos cuenta de algo que han, han decidido ellos y que no y que no nos han consultado para nada como les comenté no pues para darnos cuenta de algo nos lo mandáis por email Y no se convocan comisiones, es mucho más fácil. así no hacemos la pamema de, de querer dar una imagen de, de democracia y de participación cuando al final está todo hecho y no tenemos ningún poder de decisión. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es la crítica que, que hace la oposición, en este caso el Partido Popular, a través de Monse Canibe, que es su portavoz, del equipo de gobierno. En este caso, en esta actuación concreta a la que se refiere, acaba de referir eh, Monse. Monse Canibe, muchas gracias. Muchas gracias. Bona ria.